Diles Ciertamente Temo el castigo de un día terrible Si desobedezco a mi Señor Diles Yo adoro solamente a Allah Consagrando mi adoración sinceramente a Él Adoren a quienes quieran fuera de Él Ustedes, idólatras Diles En verdad Diles Los perdedores serán quienes causen su propia perdición y la de sus familias el día de la resurrección. Esa será la pérdida más evidente. Estarán cubiertos por capas de fuego y tendrán más capas bajo ellos. Así es como Alá infunde temor a sus siervos. Siervos míos, témanme obedeciéndome. Y absteniéndose de todo lo que les prohíbo Y quienes se abstengan de adorar todo lo falso Y se vuelvan a Allah en arrepentimiento Obtendrán buenas noticias Anúnciaselas a mis siervos Oh Muhammad Esos que escuchan la palabra de Allah Y siguen lo que les proporcionará una mayor recompensa Esos que les proporcionan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 y el castigo que recibirán en la eterna será aún mayor si supieran y ciertamente hemos expuesto a los hombres en este Corán todo tipo de ejemplos para que puedan reflexionar y hemos hecho que sea un Corán claro en lengua árabe sin contradicciones para que tal vez así teman a la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 tú morirás oh Muhammad y ellos morirán pues toda la creación es mortal y finita después el día de la resurrección ustedes hombres discutirán ante alá echándose las culpas unos a otros y él los juzgará con justicia y quién es más injusto que quien miente acerca de Allah y niega la verdad cuando éste le llega, ¿acaso no morarán en el infierno quienes rechazan la verdad? Y quien ha venido con la verdad, el profeta Muhammad, y quienes creen en ella, esos son los piadosos, obtendrán lo que deseen junto a su Señor. Esa será la recompensa de quienes hacen el bien.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 actúen como suelen adorando a sus ídolos que yo actuaré según mi creencia ya sabrán quién recibirá un castigo que lo humillará en esta vida y sobre quién se abatirá un suplicio perpetuo en la otra ciertamente te hemos revelado el libro el corán con la verdad para toda la humanidad oh muhammad quien lo siga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 y devuelve las otras hasta una fecha fijada en esto hay pruebas del poder de allah para quienes reflexionan y no obstante los idólatras han tomado a otros intercesores fuera de allah diles oh muhammad aun cuando no tienen ningún poder ni pueden razonar diles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 El misericordioso. Vuélvanse hacia su Señor en arrepentimiento y sométanse totalmente a su voluntad antes de que les sobrevenga el castigo y no sean auxiliados. Y sigan lo mejor que les ha sido revelado por su Señor, el Corán, antes de que los sorprenda el castigo cuando menos lo esperen, para que nadie diga: ¡Ay de mí! No he obedecido ni he adorado a Alá como debía, y era de los que se burlaban de su religión. Ni diga si Alá me hubiese guiado, sería de los piadosos. Ni diga al ver el castigo, si tuviera una segunda oportunidad, sería de quienes hacen el bien. Mas Alá dirá a quien ponga dichas excusas: